Primer libro de Crónicas, capítulo 7 Los hijos de i s a a c a r fueron cuatro: Tola, Fua, h a s u b y s i n r o m Los hijos de Tola: Uzi, Rephaías, j e r i e l j a m a i Gibsam y s e m u e l jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, veintidós mil seiscientos hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue i s r a í a s y los hijos de i s r a í a s Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos cinco príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por la familia de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra. Porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de i s a a c a r contados todos por sus genealogías, eran ochenta siete y mil hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Becker y Gediael. Los hijos de Bela: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados veintidós m i Los treinta t r a y c u l o hijos de Becker, Semira, j o á s Eliezer, Eli-Enai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y a l a m e d Todos estos fueron hijos de Becker. Contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias resultaron veinte mil doscientos hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis, Aizahar. Todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, Diecisiete mil doscientos que salían a combatir en la guerra: s u p í n y u p í n fueron hijos de Ir, y Usín, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí: Hasseel, Gunni, g e s e r y Sallum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés: Hasriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, La cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Zupim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue s e l o f e a d y s e l o f e a d tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue c e r e s cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam, estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Machir, hijo de Manasés. Y su hermana Amoleket dio a luz a Isod, a b i e s e r y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayam, s i q u e m Liki y Aniam. Los hijos de e f r a í n Sutela, Beret su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, s a b a t su hijo, Sutela su hijo, e s e r y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y e f r a í n su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió, Y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet Horón la baja y la alta, y a Osén Seera. Hijo de este Bería fue r e f a y Rezeb, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Ladaán su hijo, a m i u t su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué, su hijo, y la heredad y habitación de ellos fue Bet-El con sus aldeas, y hacia el oriente n a a r á n y a la parte del occidente Jezer y sus aldeas. Asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, t a a n a k con sus aldeas, m e g i d o con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isuá, Isuí, Bería y su hermana Zera. Los hijos de Bería, Eber y m a q u i e l el cual fue padre de Bir-Zabit. Y Eber engendró a j a f l e t s o m e r Otam y Suá, hermana de Elios. Los hijos de j a f l e t Pasach, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jeflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, z o f a Imna, Seles y Amal. Los hijos de z o f a Suab, Arnefer, Sual, Beri, Imra. Bezer, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, j e f o n e Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y r e s i a Todos estos fueron hijos de a c e r cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas, el número de ellos fue veintiséis mil hombres.